Supieras la amargura que me dejas, cuando la tarde va muriendo y tú te alejas, cuando desando en solitario los caminos que recorrimos entre abrazos de ilusión que se me clavan en mi mente sin clemencia. dardos las agujas del reloj Si al despedirnos tú me ves con impaciencia es porque siento la tristeza de los dos Pecado, que es ley de vida y verdad Si tú supieras La amargura que me dejas Cuando la tarde va muriendo Y tú te alejas Cuando te santo en solitario Los caminos Que recorrimos Entre abrazos de lución Que se me clavan En mi mente sin clemencia igual quedardo las agujas del reloj Si al despedirnos, tú me ves con impaciencia por siento la tristeza de los dos. pecado que ley de vida y verdad pero estar enamorada por See <laughs> you.